Exactamente. Bueno, Juan Pablo y, y Armando, nos metemos un ratito en la información. Estamos aquí frente a la rotonda del Centro Cívico, casi en la entrada de Casa de Gobierno, porque、eh, desde la UTT, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, hicieron la convocatoria para que、eh, vengamos a este lugar a cubrir periodísticamente una actividad que tiene que ver con un reclamo que le van a hacer al Gobierno Provincial, en este caso directamente al Ministerio de, produ de, de, de Producción,、eh, respecto al mal control o. No control del de,、eh, uso de plaguicidas, pero mucho tiene que ver con este, todos los productos agroecológicos que desde el gobierno provincial no le están dando mucha bola. Y desde la UTT, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ahora le vienen directamente a exigir puntualmente esa cuestión. Pero para darnos más detalles, vamos a hablar un ratito con Iñaki Esponda, que está acá en este lugar, junto a otros compañeros y compañeras. Iñaki, buen día. Bueno, contanos qué viene a hacer hoy acá. Dale, bueno, primero, buen día y muchas gracias por el espacio. Siempre es fundamental. Fundamental poder ampliar la, el reclamo a través de la, de la prensa, obviamente.、Eh, mira, básicamente lo que estamos haciendo,、eh, o sea, esto lo, lo, lo impulsó la UTT, pero en realidad fue a raíz de, de un caso concreto de fumigación en el barrio Obrero de la Construcción, acá en Santa Rosa, lindante al campo. Que hace tres años que se viene fumigando. La diferencia es que ahora esta compañera nos no pudo convocar, pudimos tomar evidencia concreta de lo que estaba ocurriendo y a raíz de eso pudimos hacer. la Denuncia por la vía legal correspondiente y también pública. A raíz de eso hicimos una campaña de firmas donde también se empezaron a plegar otras organizaciones que acompañan, como un montón de gente de a pie que acompañó con su firma. ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto? Por dos grandes razones. Primero, porque hay dos leyes provinciales que ya están aprobadas: que son la 3288, que debería controlar las fumigaciones, y la 3298, Que debería promover la producción agroecológica. ¿Por qué debería? Porque evidentemente no está ocurriendo. O sea, Hay muchos casos en toda la provincia donde no se están respetando las zonas de exclusión que establece la ley, que son 500 metros, donde termina el pueblo, digamos, 500 metros de fumigación terrestre. Y 3.000 metros fumigación aérea. Esto lo decimos así tan técnicamente para que cualquier vecino o vecina también que esté siendo fumigado、eh, sepa que tiene una ley que lo, que lo protege y que pueden hacer la denuncia y que eso no debería pasar. Lo que pasó acá en el obrero de la construcción violó la ley. Absolutamente. Y también, no sé, ayer hablamos con una vecina de la Gloria, que dicen que están acostumbrados al olor a fumigación, que ya lo reconocen. El ingeniero Luis y compañero y compañera nuestra perdieron la producción apícola, muchísimas colmenas porque le fumigaron. Bueno, hay múltiples casos constantemente en toda la provincia. Es la tercera provincia con más casos de, can, de cáncer en relación a la cantidad de población. O sea, es muy grave lo que está pasando. Eh, no podemos mirar para el costado como Estado, por eso decimos que es el Estado el que tiene que controlar que eso no ocurra. No deberían existir los agrotóxicos, pero de mínima que respeten, que no nos fumiguen en la cara. Y lo otro, por la positiva, porque de nada sirve solamente criticar lo que no nos gusta,、eh, sino proponemos un modelo alternativo que es la producción agroecológica. Tenemos que cambiar el chip del, del campo que exporta soja y trae dólares, que además eso no beneficia al pueblo, sino solo a los que. Exportan soja、eh, y pasar a un modelo de l campo que alimente, que produzca alimentos, la verdura, la fruta, la carne, etc. Entonces ahí también hay una ley, en eso hay que reconocer que la provincia es de avanzada, tiene una ley que, que promueve la producción agroecológica, pero eso es letra muerta. Entonces lo que nosotros queremos es audiencia con la ministra de Producción para que nos muestren un plan de trabajo para que eso deje de ser letra muerta y sea algo concreto en lo que se avance. Obviamente es un proceso. Pero que ese proceso、eh, se cumpla, digamos. O sea, no controla ni impulsa la cuestión agroecológica. Pero te pregunto en esto: ¿en qué, o sea, cómo tendría que controlar el Estado? ¿Directamente ir a los lugares o tener personas que le indiquen, che, acá están usando agrotóxicos o agroquímicos para, para fumigar? Bueno, primero, informar a todos los productores y productoras para que sepan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer según la ley. Y segundo,、eh, porque ha pasado en casos,、no、sé, por ejemplo, en Anguil, Que vecinos que estaban informados de la ley, que, que por suerte, porque en general no se sabe, hicieron la denuncia y la policía、eh, no sabía cómo actuar porque no tenían ni idea de que había una ley que controlaba eso, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso, que el Estado le informe a, to a todas sus dependencias que hay una ley y cómo se tiene que, que aplicar y hacer cumplir. Segundo, si no se cumple, que se castigue ese incumplimiento de la ley, que es gravísimo, porque estamos hablando de la salud humana. Hoy hay un niño con la cara brotada a raíz de una fumida c i ó n pero damos el ejemplo que podemos dar con evidencia, porque después, insistimos, pasa en toda la provincia todos los días. Y después, por otro lado, en lo que es la promoción de la producción agroecológica, tiene que el Estado también formar técnicos y técnicas para que haya ingenieros e ingenieras, que en lugar de decirte, che, no, eso de la agroecología es un mito, o, che, no, sí o sí no nos queda otra que producir. con agrotóxico, cuando la humanidad viene produciendo milenariamente sin agrotóxico, y esto es algo de los últimos 80 años,、eh, que esos técnicos y técnicas puedan acompañar procesos de producción agroecológica, que reemplacen los insumos industriales por tecnología de procesos, como se dice. No queremos entrar en la discusión técnica, pero lo que sí sabemos, como UTT, pero también porque conocemos la experiencia productiva del país, que la agroecología hoy es algo que se puede hacer. A pequeña escala, en el patio de la casa, a mediana escala, produciendo toneladas y toneladas de alimento agroecológico, como hacemos la UTT, que es el gremio campesino más grande del país, que nuclea alrededor de 25.000 familias, que somos los que producimos la carne, el huevo, la leche, la verdura, la fruta. Ese, ese campo también se puede hacer de forma agroecológica, que es el campo que alimenta. Y el campo medio, que le decimos, que es lo que comúnmente está en el ideario, como la vaca, el molino y el cereal, eso también se puede hacer de forma agroecológica. Ya hay pruebas en la Pampa, hay pocos casos, pero hay algunos que se han animado a picar en puntaí. Y después hay otras provincias más avanzadas, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, para dar algunos ejemplos, donde hay más、eh, experiencias de producción agroecológica. Entonces ya no se puede decir que no se p u e d e Yendo por la propositiva, como ustedes plantean, promover la, la agroecología a partir de, desde el Estado sería también ceder tierra, porque ese es un problema. Porque alguien quiere. Este, cultivar agroecológicamente, pero que ya no tiene la tierra, que es lo más importante. Desde ese punto, ¿usted e s qué visión tiene? Bueno, el problema de nuestro sector,、eh, que es el, el, el pequeño productor, productora, es principalmente el, el problema estructural, es justamente el tema del acceso a la tierra. Otros más también, n o como el acceso al agua, los insumos, los créditos, etc. é t e r a Pero el tema del acceso a tierra es fundamental también ponerlo en agenda, sobre todo habiendo tanta tierra fiscal disponible. Lo que. La, la respuesta concreta que nosotros damos, no solo en el discurso, porque muchas veces se habla, en general no se habla de la alternativa, cuando se habla de la alternativa es solo un discurso. Nosotros todo lo que planteamos lo acompañamos con acciones. Concretamente en Argentina, la UTT tiene cinco colonias agroecológicas, que son las Callao, las colonias agroecológicas integrales de abastecimiento urbano, que son casos concretos donde el Estado provincial o municipal cede tierras a cooperativas legalmente constituidas de la UTT y en esas tierras las familias viven. Y producen en ese lugar. Con esas colonias y producciones que no están en colonias, pero que son producciones individuales, con toda esa red de producciones, la UTT abastece sus almacenes, por ejemplo, su feria, su feriazo. De hecho, ahora el 2 de octubre vamos a hacer un feriazo para seguir ofreciendo alimento agroecológico a precio justo y para seguir instalando estas temáticas que venimos hablando, ¿no? Pero entonces. Concreto, en las zonas de exclusión donde no, se aplique, donde no se deberían aplicar fumigaciones, proponemos que el Estado acompañe en la creación de colonias agroecológicas como las que tenemos en otras provincias. Eso es algo que estamos esperando que nos digan, che, sentémonos y avancemos. Pero obviamente tiene que ser con acompañamiento del Estado porque requiere inversiones e infraestructura. Nosotros pondremos el laburo y los, los compañeros productores están mínimamente capitalizados como para aportar también. Algunos insumos, etcétera, pero tiene que ser sí o sí con el acompañamiento del Estado. La última, ¿en la Pampa se dieron tierras para poder trabajar de, a la UTT?、Eh, no, por el momento no.、Eh, ha sido un planteo específico a algunos municipios y hemos hablado con varios ministerios, pero por el momento la respuesta viene siendo que no, que no hay plata. ¿eh? O sea, ni, ni en la parte de producción ni en la parte de comercialización, que son como los, los dos fuertes que tiene la UTT. Eh, no, no hemos recibido acompañamiento. Es fuerte que te digan hoy en día que no hay plata. Es, es, es fuerte, sí. Pasa que por un lado tenemos un gobierno nacional que niega el cambio climático y por otro lado tenemos un gobierno provincial que niega que los agrotóxicos generan cáncer. Nosotros esto lo planteamos con mucha cintura porque tampoco queremos entrar en la oposición oficialismo porque para nosotros el enemigo en realidad es un modelo productivo que vacía el campo y envenena. A la gente de la ciudad con los alimentos encima caros, pero sí、eh, queremos decir con, con mucho respeto y siempre por la positiva que, que no hay que callarse las cosas porque después, cuando nos callamos las críticas, porque si no le hacemos el juego a mi ley en este caso, después gana mi ley. Entonces, nosotros preferimos decir las cosas con inteligencia, con altura, con creatividad y siempre con la propuesta concreta en el territorio. A que... ustedes. Bueno, Iñaki Esponda,、eh, parte de la UTT acá frente a Casa de Gobierno, van a ingresar él y junto a compañeros y compañeras a entregar un petitorio a la ministra de, de producción, Fernanda González,、eh, pidiéndole este, información. Sobre dos leyes, la ley de uso de agroquímicos y la ley de promoción de la, del cultivo agroecológico. Tienen firmas ahí que les van a entregar a la, a la ministra. Y bueno, este dato de que todavía la Pampa no se dio ninguna tierra o ningún pedazo de tierra para la, la cooperativa de la UTT. Para que puedan trabajar. Ellos lo están haciendo en el barrio o en el asentamiento, el amanecer acá, acá en Santa Rosa y tienen algunos puntos en la provincia de La Pampa. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, en este caso trayéndonos la voz de Iñaki Esponda.